Seguro que todos conocéis la famosa fotografía del beso entre un hombre y una mujer frente al Ayuntamiento de París. La historia de esta fotografía se remonta a 1950. Luis Loisnot buscaba material para cumplir con un encargo de la revista estadounidense America's Life, interesada en los enamorados de París. De ahí saldrá su obra más significativa, el beso del hotel de Vigo. La fotografía muestra de forma misteriosa a una pareja besándose frente al Ayuntamiento de París. Muchos pensaron que era una fotografía espontánea que el autor había tomado en las calles parisinas, Sin embargo, años después se supo que la pareja estaba formada por dos estudiantes de arte dramático. Por esto, ha habido muchos críticos con esta fotografía, que se ha convertido en un símbolo a pesar de todo. ¿Pero creéis que es menos valida una fotografía por no ser espontánea? Para mí, el valor de esta fotografía sigue siendo el mismo y no deja de ser más bonita por este hecho. Pero a la hora de jugar el arte, es la subjetividad que nos domina.